...comentarte que este programa de Euskal Música... ...también lo puedes volver a escuchar el fin de semana... ...tanto el sábado 17... ...como el domingo 18 de febrero... ...entre las 6 y las 7 y media de la tarde... ...en el mismo día del 100.8 de y Ratia... ...pero eso sí, en redifusión, en repetición... ...y como viene siendo habitual... ...cada jueves en cuanto concluye el programa... ...lo subimos a las redes sociales... ...lo subimos a las páginas que tenemos... ...tanto en Facebook facebook.com barra euskalmusica Berriozari Rocia como en la página que tenemos en Twitter twitter.com barra euskalmusica FM para que este programa y todos los programas de esta temporada de música los puedas escuchar el día que más te guste a la hora que más te convenga además tanto en la página que tenemos en Twitter como en la página que tenemos en Facebook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 Y vamos a retroceder al pasado. Nos vamos a ir a 1998 con Sassoi Lunak. Al 2002 con Econ. Y a 1994 con la formación EUNKILO. Además, como no, vendremos... ...a las novedades, vendremos a la actualidad. Con el nuevo trabajo discográfico de Neura, el álbum Escombros del Imperio, editado hace unos días escasamente. También como no escucharemos el primer larga duración de la formación de Nafarroa Ardi Belcha. Lo nuevo de Gobernos dentro de su nuevo trabajo discográfico Cero o por ejemplo a la formación Chamucos con su primer larga duración. Todo esto durante esta próxima hora y media, todo esto durante estos próximos 90 minutos en una nueva edición La edición de hoy jueves 15 de febrero, la edición el fin de semana, sábado y 17, domingo 18 de febrero, de Euskal Música. Y si os parece, vamos a comenzar y lo vamos a hacer yéndonos al pasado. Lo vamos a hacer yéndonos hasta 1994, ya que el grupo de heavy metal Eukilo se despidió de los escenarios con un concierto en el Gatteche del Goibar el 11 de octubre de 1997. Aquella noche acogió la última actuación de uno de los primeros grupos heavies que utilizaba la euskera en sus canciones y puso al cierre a una trayectoria que se inició en 1991 y se saldó con dos discos en el mercado, Eukilo. Uli Artean en 1994 y Esayek en 1995. Cuando John Zabal a la voz, John Iturrino a la guitarra, Javi Vergara a la guitarra, Cristiane Chave al bajo y Camilo Fernández a la batería desconectaron los amplificadores de esos instrumentos y recogieron el equipo. Pocos podían imaginar que iban a terminar volviendo a tocar juntos dos décadas después. Lo hicieron en el Atorchum Festival de varios días en defensa de los derechos de los eh, presos vascos que tuvo lugar en el Valle de Sacan A finales de julio del 2017 Y por el que desfilaron 84 grupos Y en el que volvieron a sonar Los clásicos de esta banda E un kilo Nos quedamos con el primer trabajo discográfico 1994 sello Oyuka El álbum Euli Artean, de extraemos los temas Basatia y el tema Biotz Lapurra, con un álbum del recuerdo Con el primer trabajo discográfico De la formación de heavy metal y un kilo Comenzamos una nueva edición Del programa Euskal Música Música Recordando viejos tiempos, recordando a la formación de Heavy Metal en Un Kilo que se despidió de los escenarios en el concierto del gasteche del Goibar el 11 de octubre del 97 y que volvió a los escenarios el pasado mes de julio del 2017 en el A Torture Rock. 1994, el álbum Euli Artean, lo que escuchábamos los temas Basatia y Biotz Lapurrak. Y seguimos... En el pasado nos vamos hasta 1998, nos vamos con Sasoy y Lunak, que se formaron en un en ortuella en septiembre de 1990. Algunos de sus miembros provenían de otras bandas llamada Tak Aula. Tras grabar una pequeña maqueta con cuatro temas, en 1991 lanzaron su primer disco, Sasoy y Lunak, bajo el sello Oyuka. Trece elegantes temas de pop rock en euskera, donde recuperaban las maqueteras Estu, Zenchurik, O Train Song y Askash Poco después, Joseba Makaya dejó la banda Y fue sustituido por el batería del grupo Cracker Jose Barahona 1993, Sasoy y Lunak grabaron su segundo disco En los estudios Elkar, Eris Sumerak Fue un trabajo más rockero y distorsionado Y menos pop La portada fue un diseño de Nico Vázquez Un miembro de los míticos MCD Que a los coros colaboró Ida Bergerson. Hasta el año 1998, la banda Sasoy Lunak estuvo casi en standby a causa de los problemas de salud de varios de sus miembros, pero regresaron con fuerzas para editar su último disco, Arakiñá. Fue grabado en los estudios el carcol la ayuda de José Lastra y resultó un trabajo muy maduro y conceptual en torno al poeta y cancionero José Julián Armendariz Oleta. Chuma Murugarren también adaptó poemas de Álvaro de Campos en este último trabajo de estudio de la banda de Hortuella, Sasoy y Luna. ¡Que nos vamos! Hasta 1998, último trabajo de estudio, Arakiña, y de él extraemos los temas, Visicha, garrachada y el tema, Penschachendut. Bostira urtian, aroak u daudazkena, negu hau da berriak, eta zerbait oberen ezperuan, ematen dugun denbora. Bostira urtian, aroak u daudazkena, negu hau da berriak, eta zerbait oberen. Nik nian ez dung jaino fritxurik Aroizunak, lizunak, antzuak Hemen dikira ganin zeneko zantzuak Korderik dara mazkinak Zulo eriunak ditxun Nere bostaroak Hene puta bezarka gaitza Ez dago txe matxe nazo Hene bihotzeko puta Zendikiuen Autoerotu ganaiz Segundu bakozak Xerazen duen Demorazatik burria Baino ez izatea Pues ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en el último trabajo de estudio de 1998 de la formación luna que los temas Visitsa Garrachada y el tema Penchachendut, extraídos del álbum Arakiña. Y nos vamos ahora con Econ, que fue una multitudinaria banda formada por ocho miembros que practicaba el metal industrial, música dura, donde se da cita el rock contundente y la electrónica. Estuvieron en activo hasta el 2003 y editaron tres discos. El último de ellos se llama Salat Chindut y en él han contado con la ayuda de Jimmy, cantante de S.A., a las labores de producción. En este último trabajo han participado diversos músicos. El DJ de Selecta Colectivo A, Sigur A, Sorkun, la cantante de casbat que ha acompañado en numerosas ocasiones a Fermín Mugruza. Aitor, de PLT. Tadeo y Gimi, de San Gas. Así como Ander Brutal e Iván Shadow. Entre todos han entregado 10 canciones donde la música es importante, pero también el mensaje y la manipulación en los medios de comunicación. La inmigración, la clonación, la situación de los jóvenes en Euskal Herria. Todo eso... Se incluía en este último trabajo de estudio del 2002. ¡Salat Chendut! ¡Ellos Econ! De él te extraemos los temas Hipocrisía en Mascarada y el tema Suen Chater. Recordando viejos tiempos, nos hemos ido hasta el 2002 para escuchar el último trabajo de estudio de Econ, Salah y extraerte dos de los temas, Hipocrisia de Mascarada y el tema Suen Chat. Y ahora venimos al presente ya que tenemos una novedad para ofreceros los guipuzcoanos Neura que nos presentan su álbum debut llamado Escombros del Imperio, Neura es una banda de metalcore que editan este trabajo que contiene nueve canciones según la propia banda son gritos de rabia hacia un mundo y una sociedad que se va a la mierda sin que a nadie parezca importarle demasiado Escombros del Imperio ya está disponible en el bandcamp de la banda y se puede descargar gratuitamente a través de Mega la formación la componen Nando barra a la voz y guitarra, Gorka Jonas Piroz al bajo y John Pérez a la batería, escombros del imperio, ha salido hace escasos días, de él, te extraemos los temas, no hay recuerdos y abre los ojos, ellos, Neura. esta semana en el programa de Euskal Música a los quipuzuanos Neura que nos presentan este su álbum debut llamado Escombros del Imperio y el disco lo puedes conseguir a través del Bandcamp de la banda o te lo puedes descargar gratuitamente a través de Mega y de la formación Neura nos vamos con la formación de Iruña Ardivel Chap banda de metal de Iruña en la que el clima y el carácter del norte han forjado su estilo tanto en sus letras como en las agresivas melodías y las rabiosas voces formando todo ello un bloque compacto, una furiosa Ember vestida En 2017 ha visto a la luz su primer disco a título homónimo junto al primer videoclip de la banda De tema que da nombre al grupo y al propio álbum El objetivo de la banda... Está ahora centrado en arrasar cada escenario que pise y que el público sienta en sus propias carnes el poder del sonido del carnero. La formación actual, David Guitarra y Voz, Edu Bajo y Voces, Eneko Guitarra y Voces y Euke en Batería. Ya estuvieron por aquí, por Euskal Música, para presentarnos este su primer trabajo discográfico. Nos dejaron su disco y, por supuesto, ahora escuchamos dos de los temas incluidos en ese su álbum. Los temas Letras Explícitas y Tu Odio en Mi Piel. Ya nos llega esta formación cañera y contundente como has podido comprobar Ardi con su primer larga duración Y ahí estaban sonando los temas letras explícitas Y el tema tu odio en mi piel Y ahora nos vamos con Gobernors, una banda que se forma en 2006 en Arrasate. Los ingredientes favoritos de sus canciones son los sonidos de mucho peso y poderío. Gobernors acerca las melodías al amparo de ritmos potentes y sólidos. Gobernors presenta su sexto disco, titulado Cero, disco que ha sido grabado y mezclado por el técnico de sonido Aritz Arregui durante agosto y septiembre del 2017 en los estudios IGAIN de Usurvil. Las colaboraciones continúan ya que en este disco han colaborado Aitor Antruejo, a las guitarras y arreglos de guitarra, con Duriarte a los Inters, Sampers y Piano, Aritz Navarro a los coros, y hay textos de Ayert Goenaga, Mikele Chaburu y Xavi Igoa. Governors edita Cero, un disco de rock poderoso y grueso, donde el sonido se refuerza con los golpes melódicos, un sonido de entramado apabullante que deja de ser ensoñación para convertirse en paisaje cotidiano y duramente atractivo. 2006 fue... El inicio de Gobernos en la localidad de Arrasate. Ahora, lo dicho, llegan con su sexto disco titulado Cero y de ahí extraemos los temas a Metz e Histariac y el tema Contra. ¡Gracias! Let's andaritos en un baile Arrasate, gobernos con este nuevo trabajo discográfico y con temas contundentes cañeros Como estos que hemos escuchado a Mech Eistariak y contra extraídos De su nuevo trabajo de estudio Cero Después de haber publicado un álbum En directo. Y ahora nos vamos Con un poquito de mexicanas, de rancheras Nos vamos con los chamucos que arrancan El verano del 2014 cuando Mikel Idiarte, uno de los trompetas Habiendo actuado con otro mariachi ocasionalmente Concibe la idea de crear uno Con componentes de la zona de Lesaca En el norte de Nafarroa. Pronto Fueron uniéndose el resto de componentes Yoncoldo arburúa y Beñat Michelin de Arantxa y Xavier Arriola Carlos Semper y Egois Celechea de Lesaca. Solo les faltaba el cantante y dio la casualidad que Keion Kondo trabajaba entonces con Fernando Tano Natural de Aibar y experimentado cantante le invitó a participar en el proyecto y este aceptó. En noviembre y en febrero del 2015 tuvieron la oportunidad de estrenarse en Carnavales de arancha En el repertorio de este nuevo trabajo discográfico están presentes los grandes clásicos de la canción Mariachi, así como algunas canciones de aire norteño, arreglos propios o versiones en euskera de piezas que en el entorno han tenido éxito. La rosa colores, clásico en euskera y la camisa negra, dos de los temas incluidos en el primer trabajo de esta formación de Chamucos. Ez ziantzia betidezu irria zure Espainetan Agertu zure xarma fina polita tariña bezarkatzean Bakurtu zure aurpegi ederra lotzati jamarra muso ematean Ezkentzen didazu batera biogio lastean ikantatzean La rosa kolorez dian txia, la rosa de dian txia Zuzeran ere txatrizia, zuzeran argia zer urdinean La rosa kolorez dian txia, la rosa kolorez dian txia Zuzeran ere beste erdia hause da, egiak eure arritian Zure begie deri yunak tiraga horiztuna kantu honetan era Zueramateko, neureak izateko nik bihotzean Zakonki maitez aitut neska aldatzerik ez da inolaz ere Ezkaintzen bizuran musua bezarka daztuak zuretzat dire La rosa kolore ziantzia. la rosa kolore ziantzia.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 Rosa ziantzia, la rosa bizia, argia zer La rosa colorea en tia Su seranerez ambicia su serarbia ser La rosa colorea La rosa colorea en tia Su seranerebesterdia auseta egiak euren hartia What, what, what? solo tengo tengo la camisa negra porque negra tengo el alma yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama cama cama camón baby te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Camisa negra Y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria Hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde Y que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra Y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira qué maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno levo de tu amor, yo quedé moribundo Y lleno de dolor, respiré de ese humo Amargo de tu adiós, y desde que tú te fuiste Yo solo tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama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 Pues ahí estaban sonando las mexicanas y las rancheras de esta formación Chamucos, dos de los temas, el clásico La Rose Colores Y el tema La Camisa Negra, extraídos de su primer trabajo discográfico Y nos vamos con algo más lentito, nos vamos con la formación Veida Que presenta su tercer trabajo discográfico Braillean Con canciones tocadas para ser tocadas Compuestas para sentir y escuchar Es el grupo que sin duda alguna mejor fusiona el versolarismo y la música Una vez más, Igor Arroba Rena ha sido el responsable de componer las melodías de los versos escritos por John Martín con su característica sensibilidad vuelven los ritmos esta vez más potentes y elegantes que en anteriores ocasiones el tercer trabajo discográfico de Beira aborda algunos tabúes y también muestra la belleza de las cosas pequeñas y de las cuestiones más sencillas apoyadas en una atmósfera acústica única trabajada y compleja el jueves 30 de noviembre estuvieron en el programa Euskal Música John e Igor para presentarnos este su tercer trabajo Disco gráfico y además pudimos Disfrutar de un tema en acústico Nos dejaron su disco y ahora lo que vamos a hacer Es disfrutar de dos de los temas Incluidos en este larga duración De La Formación Beira El álbum Braillean, los temas Es Ascatuñois y el tema Sugegorría Itzalak mozorratzen direnean neoiz. Basoak beteala ustena izarrazoiz Diada ez takitzer den berandu edo goiz Besarkana zazuta ezaskatu inoiz Zure amodioan Bi urtzen denezke Edo zein momentutan Desa gertzaitezke Sollik nabilemanai Duzunaren eske Hainaske zarelako Lotu nahi zain beste Lua, lua, lua. Lualoa lua. lua, lua, lua Lua, lua, lua Lua, lua, lua Lua, lua, lua Zure goxotasuna Ixkanaka erre nahi in, ninduken intzen zu. Gena arritzen uler ez padezak ez Noiz bukatzen naizeni noiz asten zu. dira iño izpauxatzen lembezala el karren ondoan lembezala elkarren karren ondoan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 hoy hemos comenzado yéndonos al pasado con la banda 1 e kilo y el álbum Euli Artean de 1994, sea soy luna con el álbum Arakiña de 1998 y la formación Ekon con el álbum Salachendut del 2002. Y hemos unido al presente con la novedad el primer trabajo discográfico de Neura, Escombros del Imperio. También hemos escuchado a Ardi Belcha, Governor Chamucos y la formación Beira con su tercer trabajo de estudio Brailean y los temas Es Ascatuñois Y el tema sugue gorría. Nosotros, lo dicho, que punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música. Recuerda que volvemos dentro de 7 días. El jueves 22 de febrero en directo. Sábado 24, domingo 25 de febrero. Último programa de este mes de febrero del 2018. De 6 a 7 y media de la tarde. Compartiendo durante 90 minutos, durante hora y media. Todo lo relacionado a la música local. A la música que se realiza en Euskal Herria. Hasta entonces, saludos. A a y a disfrutar estos próximos 7 días y si puede ser con música local, mejor que mejor. Ahora va Dios se con lurra entau para naturaren oiua herritaren ayaa historiar basoak euskararen hotxak ayuda den mureg buzti takoa alganzun gogaltzoro amaigabea Ar mainako harriak lekuko argia sanforme dit pagoganera argote pareandu lanto etzea El chaléricostaharama coloral, sus biga labaren lavar en sortida arena, agarra ba